¿Quién es Pedro, aquel valiente que cuando van a arrestar a Jesús quiere defenderlo amenazando a sus agresores cuando lo van a buscar para la pasión? ¿O es aquel también cobarde que se escondió y negó a su maestro frente a la acusación de una mujer que dijo... que era discípulo de Jesús, que lo había reconocido, y él dice en este momento, no lo conozco, lo niega. ¿Quién es Pedro? ¿Aquel hombre audaz que comenzó a caminar sobre el agua rompiendo todas las leyes de la física y de la previsibilidad? ¿O aquel que ante la primera horita se hunde y necesita ser rescatado nuevamente por el Señor porque tenía miedo? ¿Quién es Pedro? Podríamos preguntarnos hoy. Aquel que en el Evangelio de la semana pasada que hemos leído realizó el mayor acto de fe reconociéndolo a él, el primero de todos, como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. O el Pedro de hoy, que pareciera que no entendió nada de nada lo que significaba ser Mesías. Y cuando Él le muestra que el camino para salvarnos, para redimirnos era el sufrimiento y la cruz, Él se opone y le dice, no, Señor, así no va a ser, jamás permitiré eso. Porque no podía concebir que el plan que tenía Dios para salvarnos era distinto de lo que Él imaginaba de lo que Él creía. No acepta ese plan. ¿Quién es Pedro? Y ahí viene el reto de Jesús. Le dice... por lo menos para mí, es la reprensión o el reto más fuerte, por lo menos que yo conozco del Evangelio, se lo está diciendo a su sucesor, a Pedro, al primer Papa, a su discípulo, a su amigo. Le dice a él, sal de aquí Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Eh? Lindo halago, ¿no? Le, le da a, a Pedro, ¿no? Por supuesto, que cuando recibió esa represión de Pedro, también tenía su humildad. Se olvidó de todo lo que dijo. Sí, señor, perdón. Bueno, así es Pedro también, ¿no? Se arrepintió, no es que siguió obstinado. Pero o sal de aquí, Satanás le dijo. Y en Pedro se ve cómo conviven los pensamientos de Dios, a veces, y los pensamientos de los hombres, otras veces. Quizás, como muchos de nosotros los que estamos acá, a veces tenemos los pensamientos de Dios y, y a veces tenemos los pensamientos de los hombres. ¿Cuáles son los pensamientos esos pensamientos de los hombres que Jesús reprende? Y podemos decir de un modo muy simple, son todos aquellos pensamientos que nosotros tenemos que no son guiados por las enseñanzas de Jesús o que se oponen en muchos casos o no se adaptan al plan que él tiene para cada uno de nosotros. Por eso lo que podemos preguntarnos es ¿cómo tener los pensamientos de Dios? Es algo que Él quiere que tengamos si no no se lo diría esto a Pedro. ¿Cómo custodiar esos pensamientos? Muchísimas veces, no sé si les pasa, pero uno está más atento de cuidar de no llevar a la práctica algunas acciones malas y vemos que cierto control podemos tener de nuestras acciones. Y muchas veces quizás No por la fe, pero sí por las buenas costumbres. O también por cierta moralidad, evitamos, o por educación, ciertas cosas. Pensamos mal de una persona, pero bueno, evitamos decirlo para cuidar las formas, para no ofender, y eso está muy bien. Pero Jesús hoy va más profundo. Va más allá de las formas externas, va al interior. Jesús le dice a Pedro... Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Fíjense, fíjense que no les dice tus acciones, no les dice tus reacciones, no son las de Dios ni las de los hombres, ni siquiera le dice tus palabras, ¿eh? que tenían que también predicar mucho. No son las de Dios, sino las de los hombres, sino le dice tus pensamientos. ¿eh? Ahí quiere llegar, a los pensamientos, a ese lugar, quizás son invisibles para los ojos de los hombres, pero... son de algún modo visibles y conscientes para cada uno de nosotros. Por eso nuestro camino de discipulado, hoy Jesús, nos invita especialmente a esto, a revisar nuestros pensamientos. Porque Él sabe que de algún modo los pensamientos, a la corta o a la larga, de un modo directo, de un modo indirecto, siempre tienen como consecuencia alguna acción. Y si los mantenemos salvajes en nosotros, es decir, sin la mano correctora del Señor, terminan como deformando también de a poco nuestra vida y nuestras acciones. Nos terminan afeando. Muchas veces nos confesamos de malos pensamientos y decimos en una oración, la conocemos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Dice esa oración en primer lugar de pensamiento. Después dice palabras, obras y también de omisiones. Pero comienza diciendo esto, qué de pensamiento. Dicho en positivo, lo que Jesús espera de Pedro y también de todos nosotros es que tengamos los pensamientos de Dios. Y esto es posible, los pensamientos de Jesús. Esos pensamientos que, por ejemplo, San Pablo pudo tener. San Pablo... termina diciendo en una de esas cartas, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, dice él. Fíjense lo que está diciendo. Esos son los pensamientos de Dios. Él se dio cuenta que el plan de Dios para él era el martirio. Qué duro, es algo trágico uno podría decir para los hombres. Entregar la vida, pero él sabía que a través de ese modo iba a glorificar a Dios en ese primer tiempo donde la iglesia era perseguida, que era un modo de testificar a él. Y por eso, él dice, la muerte para mí es una ganancia, como Jesús. Ya tenía los pensamientos de él, aquel pensamiento que para cualquier persona, cualquier hombre es lo peor que te puede pasar, que me maten. Para él, que pensaba ya como Cristo, en su caso particular, pudo ser una ocasión de glorificar a Dios. Y pensar de ese modo le permitió después obrar de ese modo al mismísimo Pablo. ¿Cómo obtener los pensamientos de Dios? ¿Eh? Realizando con su gracia algo que se llama la conversión intelectual. San Pablo también dice esto en su carta. Por el contrario, transformense interiormente renovando su mentalidad, dice. Una conversión intelectual. Muchas veces cuando hablamos de la palabra conversión, pensamos que la conversión es el pasar de no creer a creer en Jesús. Pero hay una conversión que es más profunda también, que es pasar de creer en Él a pasar a tener los mismos pensamientos que Él, a pensar como Él. Eso también es una conversión que no se da un día para otro, sino que lleva toda la vida. Pero que es algo que también Jesús nos propone y nos invita a todos los que estamos acá presentes, a todos sus discípulos. a transformar nuestro modo de pensar, nuestros criterios. Que si tenemos sus pensamientos, eso es lo más adecuado al corazón del hombre, a cada persona. Una persona que piensa como Dios tiene la mentalidad ordenada, va a ser más feliz, va a ayudar a los otros, va a tener más paz. Detrás de un pensamiento como el de Dios vienen muchísimas bendiciones unidas. Pobre Pedro terminó bien, él terminó pensando como Dios. ¿eh? Uno dice, ¿eh? todo esto le pasó, pero bueno, finalmente su vida fue transformada y también, hasta diría hasta su muerte fue transformada. Le tocó esa parte a Pedro y Pablo el martirio. Saben que Pedro al final, eso que él negaba para su maestro, que era el sufrimiento y la cruz, cuando le tocó dar testimonio de fe, él muere encadenado y él pide ser... crucificado boca abajo, y así muere Pedro. Boca abajo, crucificado, porque dice que ni siquiera era digno de tener la misma muerte que su maestro, que Jesús. Es decir, aquello que rechazó unas decenas de años después, también él finalmente aceptó, porque tuvo una conversión, Pedro también, intelectual, ¿eh? y pudo así glorificar al Padre. como hacerlo nosotros? Pienso que de un modo, no digo que fácilmente, pero por lo menos es un camino apropiado y que han probado muchos de poder hacerlo. En primer lugar, tres consejos. Tener discernimiento. Cuando uno tiene distintos pensamientos, hacer esta pregunta. ¿De dónde viene este pensamiento que estoy teniendo en este momento? ¿De Dios o de los hombres? ¿Cómo sé si viene de Dios? Algo muy simple. Es si ese pensamiento está alineado... con alguna enseñanza de Jesús o de su iglesia. Si tengo un pensamiento de desánimo, sin duda que eso no viene de Jesús. Por lo tanto, en ese momento yo puedo pedir al Señor. Señor, transforma este pensamiento y de repente puedo encontrar a Jesús, ¿eh? dándome ánimo, dando ánimo a Pedro, y así voy revirtiendo eso que yo voy pensando en mí. Si tengo un pensamiento de desconfianza, me di cuenta que ese pensamiento no puede venir de Dios, porque Dios siempre da ánimo, da confianza, alienta. Por lo tanto, puedo rectificarlo y pedir al Señor que transforma este pensamiento. Si tengo un pensamiento contrario a la caridad, con una persona de desprecio, de bronca, de odio, puedo decir, ¿este pensamiento es de Dios o es de los hombres? Y seguramente me voy a dar cuenta que no viene de Dios. Quizás no lo puedo yo convertir ahí, pero sí puedo orar y decir, Señor, convierte este pensamiento que me está haciendo mal, que me está destruyendo, y quizás a otros también en este momento, y transfórmalo. Y quizás en ese momento puedo ver y pensar, darme cuenta con mi inteligencia y ver a Jesús perdonando, Jesús en la cruz, las enseñanzas de Él. Por eso, ¿de dónde vienen? Y en segundo lugar, ¿a qué me llevan? Algo muy simple, Este pensamiento, eh, siguiendo esa línea quizás de desprecio que uno puede tener, ¿a qué me lleva? Y rápidamente uno se da cuenta, me va a llevar a hablar mal de esta persona, me va a llevar quizás a cometer una difamación, me va a llevar a tomar distancia y no acercarme, que es distinto a lo que Jesús suele hacer, me va a llevar a la tristeza, porque no me deja nada alegre y gozoso el estar animando esos pensamientos negativos hacia otra persona. Por lo tanto, en ese momento los reconozco, me doy cuenta y los rechazo. Y le digo, sal de aquí. le digo al Señor, ven aquí. Sal, ven. ¿Eh? Rápidamente. Y esos pensamientos, de repente, se van transformando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que ayuda muchísimo es contemplar a Jesús. Sus misterios. Verlo a Él, en particular en la Palabra de Dios. una mujer y un hombre que meditan diariamente el evangelio, que lo van rumiando, que le van lo van profundizando, van teniendo sus enseñanzas. Tardo o temprano van teniendo la mentalidad de Jesús y de repente van pensando como él. Y ciertas criterios aparecen. Un gran indicador personal es si les pasa a veces que de repente situaciones que me van pasando van apareciendo en mí. Algunas palabras del Evangelio que iluminan esa situación, ese pensamiento. La otra es una persona me decía algo muy simple. Me decía que estaba muy inquieta, con una situación, con un poco de ira. Y me decía que en ese momento algo que le ayuda mucho era simplemente recordar la palabra de Jesús. ¿eh? Que decía, vengan a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y él repetía, soy manso y humilde de corazón, soy manso y humilde de corazón. Y ese pensamiento en Jesús... diciendo son más humildes de corazón, le reordenaba especialmente esos pensamientos que tenían. Eso es para mí, ¿no? Siempre, ¿no? No es que uno está a las demás personas tirándole, revoleando citas bíblicas, ¿no? Porque si no, uno se pone un poco pesado, un poco denso, ¿no? Apliquemosla para nosotros, pero no para los demás, ¿no? No le digamos, sal de aquí, Satanás, sal de acá. Eh, y bueno, va a terminar todo mal, ¿no? Pero bueno, para mí... Siempre vale todo eso. Y para los otros, ¿eh? seamos más bien compasivos y misericordiosos y bueno no estemos juzgando por todos lados. ¿no? Pero para nosotros nos viene bien un poco eso. Y por último, algo que ayuda muchísimo también a tener los pensamientos de Dios son la vida de los santos. Ver películas de santos buenas, recomendables, ayuda mucho. Leer vidas de santo tres, cuatro, cinco por año, porque son muy inspiradoras, son impresionantes. Hombres y mujeres que han tenido los pensamientos de Dios y han obrado de ese modo. Han tenido la capacidad, cada uno de ellos, de tener cierto modo de obrar, quizás distinto a los de los hombres. Y eso ayuda mucho. Inspira, alienta, anima, da fuerza. Hay muchísimas cosas. Son inspiradoras. Me acuerdo cuando teníamos que hacer este centro pastoral, no teníamos dinero, teníamos casi nada. Y uno de los sacerdotes en ese momento dijo, bueno, un santo que nos gusta mucho leer era Don Bosco. Acordémonos de Don Bosco, que él hizo todo y no tenía nada, decía él. Y siempre decía, ¿cómo va a ser esta obra? Y él decía, la divina providencia. Entonces dijo, bueno, la divina providencia, empecemos. ¿no? Y el Señor va a bendecir, porque como decía Don Bosco, yo me ocupo de las cosas de Dios y Él se ocupa de nuestras cosas. no Entonces... Me acuerdo que esa palabra fue inspiradora, y así se empezó, y así tantas cosas, no dio una cosa simple, concreta, pero tener herramientas de los santos siempre ayuda mucho. Pidamos que al final de nuestra vida, después de haber trabajado el Señor nuestros pensamientos, haciendo su obra, que ojalá podamos recibir cada uno de nosotros, no la represión que hizo a Pedro, sino una felicitación. que nos diga a cada uno de nosotros felices de ustedes, ¿eh? porque no han tenido los pensamientos de los hombres, sino los pensamientos de Dios. ¿Eh? Invito que le pidamos eso en este momento al Señor. Con mucha fe. Señor, renueva nuestros pensamientos... Tú sabes que a veces se van y se escapan, se dispersan son pensamientos malos, destructivos hacia nosotros, hacia los demás que son rebeldes salvajes Señor doma, ordena, alinea sana nuestros pensamientos solos no podemos con tu gracia Señor como lo has hecho en Pedro, en Pablo, en tus santos. Pues enseñarnos a pensar como ti y a reaccionar como ti, Señor, a juzgar las cosas como ti. Ven, Señor Jesús, y habita en nuestros pensamientos.